Y a partir de allí, bueno, pedimos información. Hubo encuentro de la Internacional Progresista. ¿eh? Y como lo señalamos en el artículo que estamos promoviendo, estamos en desacuerdo casi en un 90% de lo que se dijo ahí. Y ratificamos al mismo tiempo el deseo, el anhelo, la propuesta de agrupar espacio y de sostener la confluencia sin la confluencia. El que no contiene su propio lugar no logra imponer su política. ¿no? Eh, pero eh, eso no implica no debatir. Vamos a debatir un poco dentro de un rato. Estaba muy muy alarmado por algunas de las observaciones de Chomsky. Sobre todo porque eh, fue el planteo general que sirve como diagnóstico para poder avanzar. Si van a avanzar sobre esas premisas, estamos preocupados, porque evidentemente van a patinar fuerte e intensamente debido a la ausencia de un cuadro de situación pleno sobre lo que sucede a nivel norteamericano, pero también a nivel planetario. Entonces me interesa charlar también de la reunión de la Internacional Progresista y de los elementos que se fueron desplegando en el debate ¿sí? porque creo que marcan en cierto modo las premisas a través de las cuales se mueven algunos sectores usted puede comunicarse puede hacerlo a las redes briel fernández la señal medio radiográfica sindical federal o también puede dejar su mensaje al 11 50 12 35 89 vamos a un separador le y leemos lo que nos va llegando no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 Y saluda Pablo Corace, gracias Carlos Zaira por los conceptos, ¿Eh? Julio Ruiz, Hernán Vázquez que nos cuenta que el Deutsche Bank es indicado por permitir lavado de dinero. No me digan. Eh, Daer respaldó a Alberto Fernández y dijo que se viene una gran convocatoria federal para el 17 de octubre. Bueno, todo bien con la idea, queremos pensar cómo va a estar la situación en octubre. Eh, también hay desaguisados, mmm, peleas y dificultades puertas adentro del Ministerio de Trabajo. ¿no? Lo habíamos advertido, tal vez no sea la mejor opción la adoptada por el gobierno. Y más saludos. Fátima Mazumbrera, ¿cómo andás? Walter Rabioso, Héctor Suárez desde España. Alito AEP, Cacho Gómez que anda con una gorrita... El tipo Dios Verde Castrense Francisco Fracaroli Germán ibáñez Silvia Graciela Mendoza Leo Delgado Dotz Que dice que el último moicano Arturo Avellaneda Gonzalo Torchio Daniel Sastre de Vescovi ¿Eh? ¿Eh? Otro más desde España Aldo García Paola Ojerinde Muy activa en las redes Jorge Luis Reinich Dora Cordone Trelke Rojo Un fuerte abrazo para todos Y seguimos saludando Levantamos la cortina cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta a la vida Mariposa tegrí Aquí en la Liga de From, Aldo García, Gustavo Cabeza, Walter Alberti Soto, Daniel Guariglia, Diego Minuti, Víctor Gabriel Gullota, Horacio Ramos. Amigos que están presentes, en esta edición de La Señal. Acá recibimos la, la denuncia de lo que hablábamos hace instantes, estamos hablando de apenas una hora y algo atrás, la policía de la ciudad reprimió a enfermeras y enfermeros en plena pandemia cuando pedían ser reconocidos como profesionales de la salud. ¿Eh? Interesante mensaje del gobierno de la ciudad para quienes están bregando en primera línea para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, Macarena Alonso que dice, escuchando, ¿eh? y les vamos a leer los otros mensajes que nos van llegando, ya relacionados con eh, los aspectos que vienen siendo debatidos desde el temprano en el programa, Néstor Gorojos, ojalá todos los peronistas pensaran con esa claridad el permanente riesgo de atillamiento no forzado que padecemos hoy gabriel abril. Indudablemente tus palabras apuntan a evitarlo Sigamos peleando para que calen Bueno, gracias Cacho Gómez eh, Machocho Fernández Paolo Gerinde, Faustino Velasco Que también participan de este debate Vamos a ir actualizando Hacia lo que va llegando más recientemente Para no recargar ¿eh? Alzamos la cortina Están los controles Nehueng Guzmerotti Y en la producción Omar Zanarini Les habla Gabriel Fernández i la tribuna grita gol el lunes por la capital todos giran y irán todos... Gran programa el sábado en que nos parecemos con la presencia de Javier Asaldi. Gran programa, la conducción Emiliano Vidal de de acá para allá, más temprano, con la columna editorial de Armando, realmente importante. Feas, sucias y malas, más temprano. Después vino Rodolfo Colán, lo que me hizo escuchar el absurdo de Jorge Fernández Díaz, creyendo que pertenece a algún espacio con más de 200 millones de pesos. pobres hombre. Eh, creo que vale la pena seguir la gráfica todo el tiempo, todo el día. Les leo, dice Noam Chomsky, en el encuentro de la Internacional Progresista. Eh, su exposición se llamó Internacionalismo o... Eh, ¿Cómo es que dijo? Eliminación, extinción. Internacionalismo extinción. Yo ya cuando hablan de extinción, tengo precaución, ¿no? Porque... De, queda bien yo me queda bien ¿no? y dice no el tipo tira una botella de plástico y le dice debes estás extinguiendo el planeta sí sí sí. pero después se toma un café y se va a la casa eh, y habla de que el gran problema del curso de la historia es que eh, sea reelecto trump una posible reelección de trump sería una crisis final terminal dice leo textual que puede tener consecuencias muy serias y después viene Eh, la secuencia, ¿no? Del... ¡Qué barbaridad! Eh, dice que el ser humano tiene la capacidad de destrucción total de su de su especie y que ahora también la capacidad de destruir el medio ambiente. De manera que ahora nos acerca a un punto final y enumera a la pandemia, la amenaza de una guerra nuclear, la catástrofe ecológica, la destrucción de la democracia. Me parece... Eh, Peligroso el planteo, pero no peligroso porque vaya a hacer daño una figura como Noam Chomsky... ...que ha tenido en su vida grandes aciertos, sino esta suerte de secuencia, ¿no? De secuencia... Che, qué barbaridad, qué lío, ¿no? Que hay, qué lío, viene el virus, la deuda externa, este, Trump... Esta suerte de escandalización sin análisis que sobrevuela la realidad y dice todo tiempo pasado fue mejor, o estamos cada vez peor, o esto se va al carajo, eh, sin determinar protagonistas, causas del análisis de la Internacional Progresista, de Chomsky en particular, el Papa, no aparece, se está por presentar el 3 de octubre la nueva encíclica, ¿eh? Eh, no aparece la multipolaridad en serio, aparecen listas de personajes reaccionarios, que podemos coincidir ¿eh? en la lista que son personajes reaccionarios, ¿no? Concepciones políticas que están ancladas en determinados modelos económicos. Y hay una suerte de desconocimiento de lo que son las áreas geoeconómicas. Es decir, el ASEAN y su proceso en los últimos 10 años, el BRICS, es decir, sin la B ahora sí, pero sigue estando es un bloque gigantesco. Estamos hablando de exclolitros de millones de, personas. Eurasia, básicamente, y los desprendimientos europeos, que no son. El problema no es que Gran Bretaña se desprenda de Europa hacia Estados Unidos. Eso nunca dejó de ser así. En todo caso, ahora eh, hay un bueno una suerte de equivalencia entre ambas reservas federales con el objetivo de coaligar para no perder espacio. Eh, pero es, es otra la caracterización. Por eso señalamos la multipolaridad, que se le está escapando. Y si no tenés ese diagnóstico, ¿qué diagnóstico tenés para operar sobre el futuro? Entonces lo que uno observa cuando se traza eh, el, la diferencia entre internacional progresista e internacional reaccionaria, que dice una quiere una versión más dura del neoliberalismo y la otra construir un mundo en paz y justo, es que hemos vuelto a izquierda-derecha en un sentido etéreo, en un sentido ideológico y conceptual, pero para nada práctico. Eh, si es así, está diciendo Chucky y nosotros somos los buenos, ya perdimos ¿sí? es una visión negativa de la historia que es la que ampara la idea de todos los días hay un golpe la idea de vamos para atrás, la idea de, de va a extinguirse la razón bueno, las cosas no son así ah, hay procesos esos procesos tienen explicación y esa explicación está dada por los intereses de fondo del ser humano que potencian su desarrollo con el objetivo de sobrevivir y desplegarse y crecer que dijo que el ser humano quiere suicidarse levantamos la cortina y qué acto termina acá la tus marcas Gracias a los que nos felicitaron por el especial de Borges. ¿eh? La verdad que salió muy bien. Y salió bien gracias a los invitados, porque Horacio González y Guadicalvo estuvieron de lujo explicando sus pareceres, conociendo la obra a fondo. Creo que vale la pena revivirlo en el corte de sonido. ¿eh? Un abrazo para todos. Y sí, estos son los especiales que en cierto modo airean la semana y le permiten al, al oyente adentrarse de otro modo en la ultra actualidad que nos atraviesan las tiras institucionales todos los días. Esta es la señal, estamos en radiográfico 89.3, www.radiografica.org.ar, eh, cualquier eh, inquietud en derredor a la actividad de la gráfica, entra a comunidad radiográfica, pregunta, pide, participa de los sorteos y si puede apoya ¿eh? este emprendimiento colectivo cooperativo que nace de la lucha de los trabajadores gráficos en la recuperación de su fuente de trabajo y con el respaldo de la federación gráfica bonaerense que nos acompaña día a día vamos a la tanda ¿eh? y fíjese por dónde salimos Fm 89.3 radiográfica. radiográfica.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 Programa creado y conducido...